que va a ser, estudiante de Concordia preguntando por jugadores solamente confirmado el técnico Hernán Laginestra, instituto que cerró a Maxi Seigorman eh, para la próxima temporada, la incertidumbre de 9 de julio, eh, Fernando Duro que es el técnico de Olímpico de la banda, eh, Boca que ya fichó para para Capelli y los que uno ya sabe más o menos que están, en Gustavo Mirabén Atenas, Leandro Ramela en Quirme de Mar del Plata, Peñarol que dio oficial Eh, la salida del Tulo Rivero, argentino de Junín con Ariel Rearte, se va González en San Martín de Corrientes, y seguramente reestructurando, pero sobre la base, los mismos jugadores, Gonzalo García en, en Gimnasia de Comodoro. Eh, Miguelito Gerlero, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fadi, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, por, por comer. ¿Qué se come hoy día de partido? ¿Pasta, pollo? Sorrentino. Mira Sorrentino, relleno. Sorrentino jamón y queso, con un poco de oliva más y un poquito sí. Bueno, y, ¿y agua o soga? Agua, agua. Agua. N nada de asado y un vino y nada, eso nada hoy. No, no. Hoy sí, no. Hoy, no hoy hay que poner toda la carne, pero en otro lado al asador. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo, cómo están? Ayer estuve con algunos de los jugadores eh, dialogando, este ahí en el estadio de San Martín, eh, y la sensación es que en el segundo partido... ...Quimsa tuvo como más reflejo... ...como más variantes ...como más este intenso que en el primero, ¿no? Sí, sí, nosotros... ...en el tercer cuarto ya... ...bueno, sí, en el tercero ya estaba definido el partido... ...y ya... ...ya nos olvidamos de eso... ...y ya pensamos pensamos todo en el partido esta noche. ¿Y eso por qué se da...? Cu cu cu ¿Cuáles fueron las razones, Miguel? No, eso no... ...no... no ...fue moviendo un poco el video nos hicieron nos sacaron sacan prácticamente nos, nos hacían recibir, nos, nos cortaron la ofensiva, y ya nos sacaron 10, después en la 15 y bueno, y ya contra un un gran equipo así ya es muy difícil remontar en la temporada hemos, hemos remontado partidos, pero intentábamos que pueda Claro, no solamente que han remontado partidos en la temporada, sino que ustedes le ganaron a Quinza en Santiago le sacaron el récord Que podían llegar al récord de 18, mejor dicho Y después le ganaron de local Y parece ser como que todo eso Al equipo de Santander No le preocupó Y, y fue una aplanadora en el segundo juego A partir de, del tercer cuarto en adelante, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que en enero Cuando le ganamos Ninguno ganaba ahí Ellos estaban, no sé, tenían Sí, 16, 18, vos, eh, 17, 17 17 juegos tenían 16, Sí, 17, ninguno ganaba Y nosotros pudimos y ganamos el miércoles tuvimos cerca hicimos un gran partido para nosotros pero no alcanzó así que ya sabemos que si queremos ganar tenemos que jugar excelente claro tienen que ganar y juan cedente concentrado los 40 minutos y sobre sí, todo sí. me parece a mí corregime miguel si me equivoco este en un goleeo bajo porque en un gol, ustedes metieron 87 puntos en el primer partido de visitante, sí, sí. es mucho Me parece que ustedes tienen que tratar De que el goleo sea bajo, ¿no? Sí, sí, nosotros La idea nuestra es defender Como caballo y correr Y hacer puntos fáciles Y también jugar el score bajo Y bueno, eso también ahora eh, Tenemos una línea racha de local Así también, no sé No tengo idea de los números Pero hace creo que más de 15 partidos Que no perdemos Y, y bueno, la idea de esta noche es esa Entrar a como caballo y no permitir más de 18, 19 puntos por 4 claro, es claro. Eh, cuando vos te sentís tan frustrado como en un partido como el anterior al jugador le pregunto, no a, a Miguel Guerrero eh, que vos sabés que ya en el tercer cuarto el partido está definido y que te sentís como que el otro equipo te borra de la cancha o te saca del juego hay, hay en, el, en el partido de esta noche hay como un Borrón y cuenta nueva o es en algún momento juega. No, nosotros el viernes de la noche mismo ya no, no dijimos, de olvidarnos de ese partido cansar y prepararnos para para lo que viene, porque ya, ya, ya está, porque ya pasado y en playoff no no se puede lamentar tanto y seguir Claro. Claro, claro, claro. ¿Y hay alguna cosa especial para esta noche? ¿Hay algún plan especial contra Sam, contra contra Kimsa? O, ¿O ustedes van a hacer lo que vienen haciendo habitualmente? No, el, el plan es dar todo, entregar todo al máximo y, y plantear el partido de, de atrás para adelante, eso es todo. O sea, después, primero en defensa y a partir de la defensa el ataque... Sí, sí, sí. tenemos un par de ajustes una variante pero bueno vamos a ver que sale esta noche claro porque otra de las cosas que uno mira la planilla y por ahí ve que Good está jugando por nombrar un jugador y por nombrar una posición la posición del interno no ustedes con la salida de James Williams se debilitaron bastante ahí este y, y, y uno ve que Good está jugando un promedio de 37, 38 minutos y que también en algún momento por más que Good sea un animal físicamente y que es un super dotado en algún momento se cansa y pelea contra tipo muy grande que juega muy bien también y, y en contrapartida Quimza eh, porque hasta Chas Crawford le dio cosas al equipo de Santander en los dos primeros juegos y además lo más importante de esta altura le dio minutos y le dio oxígeno al resto del equipo ¿no? Sí, sí pero si vos lo hubieras visto esta mañana cómo, cómo estaba Con la energía que estaba y hasta, hasta bailaba en la práctica así que <risas> eh, tenemos sí, sí no, vamos a tratar de hacer un buen partido todo así no, no recae todo en él y a llegar bien al final del partido bueno y como cómo sigue tu situación para la temporada que viene vos ya tenés contrato con San Martín no no no, no. Eh, termino termina temporada y y quedo libre bueno me bueno bueno, bueno eh, entonces vos me prometés que posiblemente el miércoles tenga que volver a Corrientes ojalá ojalá que nos veamos ¿Eh? si nos vemos es que ganaron si sí, si sí, ojalá si no estamos en el horno Miguel ¿te sí, no, nos vemos Dale, dale, te mando un saludo enorme, saludo a tu familia y, bueno, mucha suerte por el partido esta noche. Dale, muchas gracias, Pablo. Ahí está, Estamos. Miguel Gerlero, el alero de San Martín de Corrientes, dialogando con nosotros acerca del partido de esta noche. Eh, lindo partido, eh, lindo partido, así que 21 a 30, pegadito a LNB Contenidos para poder ver este juego entre San Martín de Corrientes y Kimsa de Santiago de.